Berriosar, bienvenidas, bienvenidos una vez más, un día más a Berrión, el magazín de actualidad de Berriosar y Riatia en el 100.8 de FM y en internet en eguskiplaza.net hoy es martes y 13 ya sabéis el dicho ni te casas ni te embarques martes y 13 de 2012 y ahora mismo tenemos una temperatura fresquita enverriozar por este por esta especie de neblina que tenemos alrededor por estas nubes que no dejan entrar los rayos del sol ahora mismo dos grados de temperatura marca nuestro termómetro aunque parece que durante el día estas nieblas irán dispersando y la temperatura aumentará de forma exponencial ya que se prevén temperaturas máximas de hasta 20 grados para hoy y la cosa no ha hecho más que empezar ya que para el resto de la semana eh, las temperaturas no harán sino aumentar, eso es lo que nos dicen los meteorólogos eh, 21 grados de máximas esperan para mañana, 22 para el jueves y otra vez 21 para el viernes, así que bueno, parece que tenemos ya un tiempo, que tendremos durante los próximos días, un tiempo primaveral como ya comenzamos a notar ayer por la tarde. Y no sé si primaveral o no, pero desde luego el Berrión de hoy llega cargado de noticias, de actualidad, de novedades y de cuestiones que tratar, cuestiones relacionadas, como no, con Berriozar. Y hablaremos hoy de medios de comunicación, en concreto de la revista Berriozar, que ya tiene en la calle su número de este mes, y de este mes de marzo. Y hablaremos con su director, Iñaki Vergara, de las novedades de las noticias que trae la revista de este, de este mes, pero también de un sorteo que van a llevar a cabo para recaudar fondos y hacer frente a esta crisis que nos azota a todos y os contaremos en qué van a consistir los premios y cómo podéis participar. Música Así que sin más eh, preámbulos, comenzamos ya con el eh, programa de hoy, con el magazine Berrión y como siempre lo hacemos por nuestro boletín informativo, nuestro Berrión informativo que comienza prácticamente ya. Así que quedaos con nosotros en el 100.8 de FM o en eguzquiplaza.net. nueve y cinco minutos de la mañana damos comienzo a nuestro boletín informativo y lo hacemos como siempre con las noticias de nafarro empezamos por la capital por pamplona donde han sido absueltos los municipales acusados los policías municipales acusados de maltratar a un inmigrante los cinco policías municipales de pamplona acusados de maltratar a un hombre inmigrante a las puertas de la comisaría eh, que una actuación que fue captada por las cámaras de seguridad Han sido absueltos por el juzgado de lo penal número 4. Todavía cabe recurso contra la sentencia y la grabación en la que se ve cómo lo golpean contra la puerta, le dan una bofetada y le meten un dedo en el ojo, fue difundida en su día por eh, la organización SOS Racismo. En una sentencia de 19 páginas, el juez ha decidido absolverles. No obstante, abre la puerta a la vía disciplinaria contra el agente identificado con el número 45, que es el que en las imágenes aparece dando el bofetón a Jonathan Vivanco, Y le agarró por el cuello la sentencia da por probada la versión policial antes y después de los instantes capturados por las cámaras en gran parte esto se ha debido a que el denunciante no se personó en los juzgados con lo que no pudo prestar declaración en su relato inicial vivanco aseguró haber sido golpeado también en el interior de la comisaría de pamplona asimismo consta que tuvo lesiones pero en el juicio no se ha determinado que estas fueran provocadas por los agentes ya que vivanco tuvo una pelea días antes y Y de Pamplona nos vamos al Valle de Egües, donde el alcalde José andía ha reconocido por primera vez la existencia de errores en algunas actuaciones urbanísticas en del Valle. El alcalde José andía reconoció ayer ante la Comisión de Investigación la existencia de errores en el proceso de formación de la sociedad mixta Egües 212 o en la ejecución de la primera fase de Sarriguren y de Ripagaña. El primer edil que aseguró que todo el mundo comete errores recalcó el tono muy cordial educado, correcto y hasta amigable de la sesión. Eh, por su parte, los portavoces de los distintos grupos municipales de la oposición eh, reconocieron su sorpresa al escuchar al alcalde reconocer estos errores, entre los que se encuentran la devolución improcedente de avales por parte de las sociedades urbanísticas Anasipa a la empresa privada Anasipa por valor de más de 100.000 euros o el cobro por parte de esta empresa de un 13% en concepto de beneficio industrial, cuando el pliego estipulaba una, únicamente un 10%. La La comisión de investigación se reunió ayer después de casi un mes desde la anterior sesión que fue interrumpida cuando el alcalde la abandonó y posteriormente decidió no convocarla alegando que no había puntos en el orden del día. Hace una semana la oposición aprobó la reprobación de Andía por estos hechos y respaldó la labor del órgano. Y siete jóvenes navarros quedarán en libertad eh, hoy libertad para, bajo fianza para estos siete jóvenes que quedarán libres hoy tras pasar más de un año presos por redadas realizadas en otoño de 2010 la decisión lleva a la firma del juez Fernando Grande marlasca que impone fianzas de 30.000 euros se trata de Izaskungoñi Ivonne Esteban Garazzi Autor y Egoi Irizarry eh, además también eh, quedarán eh, libres bajo fianza o ya López, en Ireneko Villegas y Julen Suazbar Y nos acercamos ya a Berriozar. Hablamos en primer lugar del FICBE, del Festival Internacional de Cortometrajes de Berriozar, ya que a pesar de que el INAC, el Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía, no financiará eh, certámenes de cine. Como anunció ayer, Berriozar Films ha anunciado que seguirá organizando este festival. El Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y la Cinematografía ha eliminado este año los convenios de financiación con el Festival de Cine de Pamplona, el Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social de Berriozar, el figbe el Festival de Anime de Navarra y la Muestra de Cine y Mujeres de IPES. Pese a la pérdida de la ayuda, los responsables de las cuatro citas manifiestan su intención de celebrar las ediciones de 2012, aunque en formato más reducido. En el caso concreto de Berriozar, Ezequiel de Gastaldi, gerente del FICB, reconoce que el recorte les deja en una situación difícil, porque son un festival de 14.000 euros y les quitan 4.000 de ese presupuesto, por lo que agradece que el Ayuntamiento de Berriozar les mantenga los 9.000 del año pasado. Las ganas y el empeño por acercar cortos de calidad a Navarra y en concreto a Berriozar, harán continuar a este equipo, aunque tenga que meter más horas si cabe, es lo que ha declarado Ezequiel de Gastaldi, aunque eh, seguramente reducirán gastos en premios, en invitados y en duración del propio festival. Y de una propuesta cultural a una propuesta de ocio para niñas y niños euskaldunes son los campamentos de verano para este año. Las personas interesadas en reservar plaza en los campamentos de verano para niñas y niños euskaldunes de entre 6 y 14 años, organizados por los servicios de euskera de Navarra, deberán de hacerlo los días 14, 15 y 16 de marzo, es decir, esta semana a partir de mañana. La reserva de plaza se hará en el servicio de euskera municipal de 10 a 2 de la mañana y también se podrá hacer por teléfono en el número 948 300359 948 300359 aunque en ese caso se pedirá una dirección electrónica para hacer la confirmación de los datos el número de plazas es limitado por lo que en el caso de haber más solicitudes que plazas se decidirán por sorteo Y todavía seguimos hablando del Día Internacional de la Mujer, ya que a pesar de que fue el pasado jueves, todavía esta semana hay actividades aquí en Berriozar relacionadas con ese Día Internacional. De hecho, hoy mismo, día 13 de marzo, eh, tendrá lugar una charla bajo el título Año del Envejecimiento Activo, una charla eh, que correrá a cargo de Amaya Urmeneta, técnica de Cruz eh, Roja, y que tendrá lugar hoy a las 6 de la tarde en el Club de Jubiladas y Jubilados. Además, como ya os comentamos eh, los días eh, anteriores, Marea, el grupo de rock de Berriozar celebrará un concierto el próximo 23 de junio en nuestra localidad. Después de 12 años sin eh, haber tocado oficialmente en Berriozar, el concierto que se realiza conjuntamente con el Ayuntamiento de Berriozar se celebrará en el campo de fútbol y se enmarca dentro de la gira internacional que están realizando para la presentación del disco En mi hambre mando yo. la Las entradas se pondrán a la venta a partir del 20 de marzo y las personas de Berriozar podrán adquirirlas a un precio reducido de 15 euros en lugar del precio normal que en el caso de las entradas compradas con antelación es de 20 euros y 24 euros en taquilla. Para ello habrá que llamar al teléfono 012 entre el 20 y el 31 de marzo debiendo las personas interesadas dar su nombre, apellidos y número de DNI. Cada persona podrá reservar un máximo de 3 entradas Siempre para personas de Berriozar y dando el nombre y el DNI de cada una de ellas Posteriormente se comprobará que todas ellas están empadronadas en Berriozar Y se les anunciará dónde pueden recoger sus entradas Para lo que deberá acudir cada persona A pesar de que las entradas las pueda coger una sola persona Deberán ir todas a recoger las entradas y todas ellas provistas de su DNI Y terminamos nuestro boletín informativo recordando también que está abierta la convocatoria de subvenciones a asociaciones locales para la organización de actividades en 2012. El Ayuntamiento de Berriozar ha establecido las bases para la concesión de ayudas a asociaciones de Berriozar con la finalidad de apoyar las actividades que organicen en los ámbitos de cultura, educación, euskera, fiestas, igualdad y juventud. Las solicitudes se presentarán en el registro del Ayuntamiento de Berriozar hasta el próximo próximo 15 de marzo y las bases de la convocatoria están a disposición de las personas interesadas en las oficinas del Ayuntamiento de Berriozar y en Internet en la página web municipal berriozar.es. Son las 9 y 15 minutos de la mañana. Eh, más información en próximos boletines en Berriozar y Retia y también por Internet en eguzquiplaza.net. Bailu vent Voyage, voyage Eterneu le mont De nuages en marécage De vent d'Espagnol puis d'équateur Voyage, voyage Vol dans les hauteurs Au-dessus des capitaz Des idées fatales Done. entregarte a aquellos besos que se furon tú el pie Bueno, y dejamos por un lado a Camela, que sigan eh, cantando. Nosotros seguimos adelante en eh, Berriozar y Rietia. Estáis escuchando Berrión, el magazine informativo de Berriozar y Riatia, cuando son las 9 y 25 minutos de la mañana. Y como os hemos anunciado antes, eh, vamos a hablar sobre la revista Berriozar. Y ya tenemos con nosotros a su director, a Iñaki Vergara, Kaixo Iñaki Egunon. Kaixo Egunon. Bueno, pues sí, ya está en la calle el eh, número de marzo razón de berriozar la revista con la que compartimos nombre también eh, y afán de comunicativo aquí en, en el pueblo una revista eh, en el que ya desde la portada pues vemos uno de los temas de actualidad que ha sido durante el mes que tuvo lugar el, el mes pasado y fue esa ese desahucio que no llegó a ser no es bueno. ese desahucio paralizado De, de Juan y Julia, estos dos vecinos de Berriozar, y es bueno uno de los temas eh, destacados de esta de este número de la revista, ¿no es así? Sí, tristemente es uno de los temas que hay que sacar. Ya ha habido una cantidad de vecinos que se han tenido aquí del, del pueblo y, y la amenaza sí que sigue rondando sobre bastantes del pueblo, pero bueno, vamos a intentar que a hay suerte como Juan y Julia, pues se puede retrasar y luego a ver cómo se puede hacer, intentar pues que lo pasen y que cambie un poco esta situación. Uh -huh. Bien, es, ahí tenemos eh, dentro de la, aparte de la portada, eh, dentro de la revista un reportaje de dos páginas con esa jornada que ya, más que desahucio, pues fue eh, gracias, bueno, gracias a la implicación de la gente, pues un, una jornada casi, casi festiva porque habían logrado al menos, paralizar el, el desahucio pero siguiendo adelante eh, tenemos más temas, eh, tenemos una entrevista a Oscar Aguinaga que eh, cuéntanos que dice Oscar Aguinaga que es lo que ha logrado Pues lo que ha logrado es correr y correr mucho y casi <risa> de los mejores. Bueno, los mejores está ahí un poco, por lo menos ha sido el, el único Navarro que ha conseguido atravesar unas carreras más duras y entonces pues yo creo que siendo encima vecino, pues se merece una pella entrevista a resaltar su, su función y su labor ahí como como uh -huh. corrijalari, ¿no? Yo creo que es una carrera pues las más duras que hay en, a nivel estatal y yo creo que es Bueno, instalar la exterior, intentar llegar un poco a que la gente sepa que hay valores en el, en el pueblo en el que están dando uh -huh. tanto su punto, ¿no? Por ahí. Sí, sí, efectivamente, ya desde el propio titular eh, puede bueno se, se da cuenta de las hazañas de Óscar Aguinaga, eh, 170 kilómetros de la carrera más dura de montaña, Montblanc. Eh, bueno, desde luego es como para felicitar a Óscar Aguinaga y bueno, muy, muy interesante desde luego la entrevista también de dos páginas que trae la, la revista Berriozar de este mes eh, siguiendo adelante eh, tenemos eh, el reportaje fotográfico de Carnavales, ¿no? Carnavales y Esnágueda, va un poco ahí las dos cosas en uh -huh. febrero es un mes muy muy festivo, me apaña para estas cosas entonces pues ahí <risas> tenemos un poco las las, do, las instantáneas un poco de las dos fiestas cada vez un poco más reducido por el estado en el que está la revista, pero bueno, tuvimos suerte que entró anuncio y pusimos poner páginas de color, pero ahí está. Ahí uh -huh. sale un poquito, que sea menos fotos que otras a lo que estamos acostumbrados, pero pero salimos adelante. ¿eh? Bueno, al menos es una doble página con fotos donde hay sale mucha gente que vecinos y vecinas de Berriozar podrán verse, podrán reconocerse a pesar de los mozorrios, a pesar de los disfraces que, que se ven en algunos casos. Yo creo que la gente podrá seguir viéndose como dices tú, a pesar de que eh, Este mes pues hay menos espacio debido a, a la crisis y a la situación económica de la que hablaremos sí. eh, más adelante, aunque... Eh, bueno mmm, vemos ya aquí que dentro dentro de la revista tenéis ya una, una nueva campaña eh, que habéis iniciado aunque si te parece de eso hablamos después cuando ya hayamos terminado de repasarla sí, no hay ningún sí, porque además es un tema un poco para explicar porque hay bastantes cosas sí uh -huh. que hemos tenido que reducir 8 páginas en blanco y negro que creo que es un batacazo bastante duro para lo que viene siendo la revista acostumbrada a que sea un poco más gordica pero yo creo que con esta campaña que luego explicamos yo creo que vamos a tener intentar hacer un, un cambio y un giro para volver a meter a engordar nuestra revista. Perfecto. Bueno, pues siguiendo adelante, después hablaremos más en profundidad de este tema, siguiendo adelante tenemos la información municipal, en primer lugar una, un, reper, un reportaje que nos resume lo acontecido en el último pleno, en el pleno presupuestario del mes pasado, ¿no? Sí, con todos los acuerdos que más o menos llegaron los grupos políticos, y un poco de cara a disparar las actividades y las cosas que se van a hacer de, durante este año, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, el pleno presupuestario que el propio alcalde, Xavier Lassa, dijo que era el más importante del año y el tema más importante de, de todo el año porque se aprueban las cuentas, pues eso aparece aquí también en la, en la revista Berriozar. Eh, luego una página de eh, noticias breves. Sí. en la que se habla de bueno entre otras cosas del, del día internacional de las mujeres un, una jornada que llevamos ya eh, unos días celebrando y que todavía hoy eh, sigue coleando aquí en berriozar porque creo que hoy todavía hay una, una charla que tiene bueno pues que estaba organizada dentro de esas actividades eh, con motivo del día internacional de las eh, mujeres eh, yo creo que la de hoy es la última la última actividad dentro de esa De, de, sí, de, de, a las 6 de, de la tarde, incluidos jubilados, pues mm. hace un poquito la, la última charla que cerraría las jornadas que este es el apartado que dedica el ayuntamiento un poco en la revista, y uh -huh. luego pues hay un, un breve sí. publicitario de los que uh -huh. de los que intercambiamos con los comercios. Y ya para terminar con la revista, pues otra sección clásica de la misma, que es la sección dedicada a la música, a los grupos de música, y cuéntanos qué nos trae este mes. Pues este mes toca la señora Nora, hay algún componente de, del grupo que es de Rezar, uh -huh. y un poquito pues una música bastante entretenida, yo creo que está bien para... Para ir a pasarse que además presentan disco en abril en su suelo y uh -huh. están encantados de, de conseguir ya sacar dar el paso de sacar el disco y estamos un poco ahí pues la verdad que yo estuve en el ensayo y la verdad que suenan que suenan cañeros yo uh -huh. creo que puede ser una buena un aporte musical al, al pueblo. Sin embargo, bueno, suenan suenan cañeros, pero bueno, de ahí no, digamos que no es precisamente el rock más duro ni nada así, sino se ven saxofones, se ve variedad, ¿no? En esa, sí. en esas fotos Pero tienen un tienen fuerza tienen no sé o sea, es cañero también a nivel de fuerza de, uh -huh. de voz de un poquito todo el grupo yo creo que que estaban que está bien, uh -huh. tiene un, hay una apuesta ahí. Perfecto, pues eh, la señora Nora es el grupo de este mes y con ello eh, hemos llegado al final de la revista, una revista que eh, se nos ha quedado un poco cortita, ¿no? <risa> pues se nos ha quedado cortita, pero tuvimos como comentante suerte porque entraban anuncios en color y, tuvimos, y pudimos meter cuatro páginas en color, si no nos habíamos quedado con las 12 revistas o las, las 12 páginas, perdona sin <risa> sin color con si las páginas ocho en blanco y negro y uh -huh. que Este mes de primeras nos va a, volver, va a pasar eso. Uh -huh. Vamos a salir con 12 páginas, las portadas en color, porque hay que cumplir un poco con el compromiso publicitario, pero en blanco y negro se van a quedar ocho paginitas en el que tenemos que intentar apelotonar todos los contenidos que de normal metemos en, en, en 24 uh -huh. pero bueno, vamos a intentar un poco hacer una revista lo más agradable posible que entren en todas las cosas uh -huh. Ahí está, de todas formas eh, para hacer frente a esta situación de crisis que estamos viviendo eh, como hemos dicho antes habéis puesto en marcha una campaña, una campaña que apenas ha echado a andar ahora mismo, que ya anunciamos el mes pasado con motivo de la anterior revista que bueno, que ibais a organizar eh, alguna, alguna cosa, alguna actividad, pero todavía no, no estaba definida. Ahora sí, ahora ya tenemos la campaña en marcha y cuéntanos en qué va a consistir. Bien, ahora sí que la tenemos en marcha. El mes pasado estábamos buscando comercios que quiesen colaborar con nosotros. Habíamos pensado dentro de la revista en hacer un premio en el que daríamos un sorteo y así. La verdad que hemos llegado a tener tres premios porque el, los comercios han volcado con nosotros. Yo creo que ha sido una apuesta interesante por, por muchos de los comercios que los que, son, que actualmente y normalmente colaboran con la revista, pero incluso comercios que no están tan acostumbrados a colaborar, a colaborar han decidido animarse un poco a participar en esto porque han visto que pues que la revista pues es interesante, llega a los sitios y que han hecho una apuesta por ellos. Ajá. Entonces, la verdad que al final de tener un premio, hemos tenido tres premios en los que estamos muy contentos, hombre, Hay que decir, con 1.200 euros en, en premios Yo creo que es bastante interesante Sí, además, bueno, estamos diciendo Tres premios, pero que la gente no se piense Que cada premio es una sola cosa Sino que al final son tres lotes de premios Lotes o, o paquetes o cestas O como se les quieran llamar eh, Que son bastante Atractivos, estoy viendo aquí Además, eh, pues sin ir más lejos El primer premio o el primer lote De premios eh, consiste en Un fin de semana en Cantabria Una cena Eh, para dos personas en el Holastoki, otra cena para dos personas en el que más da eh, tratamiento corporal manicura, un tratamiento facial eh, fotodepilación unas botas, etcétera, etcétera no al final eh, parece que habéis conseguido unos unos lotes muy atractivos Sí, porque ese es el primer premio el segundo bajando un poco de intensidad, pero la verdad que sí que, que la gente se ha volcado uh -huh. Entonces, la verdad, pues muchos comercios que han querido entrar a participar Y, yo sé, es que carnicerías, tiendas de viajes, Titicien, fotografía, uh -huh. bares, la verdad es que sí que tenemos un grupo, muchos más, tenemos un grupo bastante grande de, de comercios que han querido participar con nosotros. Y, y la verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos. Bien, eh, ya bueno, ya que ya que me he puesto a, a hablar de los <ríe> de los premios, ya que he dicho el, el primer premio, diremos que el segundo eh, el primer premio tenía 8 elementos, 8 premios dentro de ese primer lote, el segundo tiene 7 que consisten en una cena, una, un tratamiento de me hidratación, jucu. una manicura, un estudio fotográfico a cargo de aquí presente Iñaki Vergara, eh, una limpieza de cutis, una mochila Altus, eh, un tratamiento de brillo y peinar y un masaje terapéutico y ya el tercer eh, premio, otra cena, un tratamiento facial, un lote de 60 euros en eh, librería y papelería un bote de un, un bono de 25 euros en fotos de y por último 60 euros en ternera del bastán, <risa> digamos que eh, son tres lotes muy variados eh, con muchos premios y en total como tú bien has dicho son 1250 euros ¿no? en, en premios. La verdad es que sí estamos muy contentos y yo creo que no queda más que bueno aparte bueno hay un par de cosas comentar que la venta de boletos están en los locales que ahora vamos a comentar que son uh -huh. los que han colaborado Y que sobre todo pues va a ser una fiesta que queremos hacer en, en junio, porque en junio hacemos es nuestro quinto aniversario, parece uh -huh. que no, pero el tiempo pasa y es el quinto aniversario de la revista, y en junio queríamos hacer un concierto, bueno, haremos un concierto en el que se darán los sorteos, o sea, que todo el mundo que lo ponga aquí ¿a ah, dónde poner premio? Pues no pasa nada, el premio se hará en junio en una fiesta que queremos hacer, María ya nos ha quitado una fecha, entonces habrá que buscar <risa> otro sábado por ahí para montar un conciertillo también un poco para que la gente pueda venir y que se anee un poco a participar pero bueno, en junio va a ser nuestro aniversario nuestra fiesta y es allí donde haremos el sorteo y que repartamos muchos premios y poder recaudar un poquito más todavía para ir haciendo la revista un poquito más más gorrica. Uh -huh, efectivamente en eh, junio tendrá lugar este sorteo, eh, en junio tendrá lugar también el, el concierto, el quinto aniversario, aunque de eso ya hablaremos eh, más adelante y ya solo nos queda decir dónde se pueden conseguir los dónde se pueden comprar los boletos y unas camisetas muy chulas que habéis hecho eh, un poco con motivo de esto también. Sí, ahí las tenemos. Van un poco, vamos y luego a recoger las camisetas a ver cómo quedan. La verdad, mmm, los boletos se van a vender, incluso los venderemos nosotros mismos también, pero vamos a decir una lista de comercios en el que se podrán más o menos pasar a coger cosas. Hay algunos que no, porque no se han colaborado con otras historias, pero casi todos sí. Pues a ver, por empezar, por Arateria Zamail está, Cafetería, que más da, también colabora y vende boletos... M.A. Estilistas, M.A. Estilistas, aunque han cambiado un poco de nombre también, están buscando ahí, Eder Estética, Zapatari por ejemplo no vendería porque está en, en la Rochapea pero también colabora con Nuevas Botas, Viajes y Durrama también pues nos va a vender boletos, eh, Ana Moreno Estilista, la librería Guski aquí en la Plaza Guski también nos va a vender, Fundación Videa por ejemplo nos vende pero nos ayuda con las camisetas en niñaki mergara fotógrafo tampoco vente porque estoy en la rocha, yo creo que podéis comprar por aquí por el por el barrio. En Acero también nos venden boletos y Jolas Toki de Porvisiva pues también venden. Yo creo que son en casi todos los sitios venden boletos. Las camisetas también se llevarán a varios de estas de estos colaboradores y yo creo que también hay que comentar una cosita porque ayer dando otra vuelta publicitariamente por ahí nos comentaba algún comercio más que igual entraba más o sea que igual hay opción de estos premios que tenemos vayan incrementando porque hay gente que una vez que ha visto la campaña se está animando a querer participar un uh -huh. poco en ella por lo tanto bueno a pesar de que la campaña ha echado ya a andar todavía puede aumentar esos premios y se va a poder participar de aquí a junio entonces bueno pues eh, ya hay tiempo para comprar boletos en todos esos eh, establecimientos que has comentado Iñaki Así sí. que... también comentar que el precio del boleto es un euro que tampoco era lo que queríamos que sería especialmente ni caro, ¿no? que la gente puede participar, un euro al final no va a ningún lado después llevar unos buenos premios, comentar que el dinero que se recaude es lo que va a hacer es ir a ampliar las páginas de la revista, que eso también uh -huh. es importante, no penséis que el dinero que se va a gastar por ahí, no, se va a intentar ampliar las páginas <ríe> sí, de la sí. revista y según vayamos consiguiendo esa ampliación, esa la campaña hemos llamado entre todos tener un artean, esa, ese logotipo estará en las páginas que entre todos los vecinos se consigan, se verá ampliando. Uh -huh. Y también la gente verá los frutos de lo que ha aportado, ¿no? Sí, o sea, yo así creo que es la forma de ver cómo sí es una idea de que tú lo que tú estás haciendo directamente lo veas reflejado en tu beneficio y encima pues con una opción de tener unos premios buenos o sea que yo creo que ese es un poco la idea y luego también otra cosa que queríamos comentar que solemos hacer de vez en cuando que es un favor a los comercios que colaboran en la página al lado de la campaña sale un listado de esos comercios que mes a mes están colaborando con nosotros que yo creo que es importante porque al final son comercios que apuestan por el barrio que apuestan por el, o sea, por el pueblo que apuestan por la revista y que la puerta sigue estando abierta a todo el que quiere animarse a participar la revista. Perfecto, pues eh, queda dicho, Iñaki a nosotros ya no nos queda más que darte las gracias por haber venido un mes más eh, a hablar de la revista con nosotros y bueno, pues dejarlo ya para el mes que viene que seguramente tendremos ya entre manos otro nuevo número de la revista Berriozar. Esperemos, esperemos Así que muchas gracias Iñaki y hasta la próxima. Agur Agur 48 minutos de la mañana nosotros ya nos vamos a marchar, lo dejamos hasta mañana como siempre a las ocho y media, estaremos aquí con el boletín informativo en euskera y a partir de las 9 con el magazine Berrión Or Durarte, Chincho Akizán Eta Ondovici, Ayo